Muy, muy contento, trabajando duro y preparándonos. ¿Cómo estás físicamente? Mejor, mejor que el año pasado, igual todavía con, obviamente, con algunas reservas, pero trabajando para tratar de, de seguir mejorando. Bueno, y que tenés unas cuantas ligas neuro sanitarias, ¿cómo ves al equipo con respecto a otros? Y en una temporada donde han vuelto varios jugadores que se presume que va a estar bueno. Ah, bueno, el equipo está, por ahora, eh, conociéndose, ¿no? Porque tenemos muchos jugadores que llegaron las últimas semanas, un entrenador nuevo, y bueno... Eh, creo que todavía es muy temprano como para ver para qué estamos, habría que ir viendo cómo nos adaptamos unos a otros y, y conforme vaya pasando la liga para qué cosas estamos quedó linda la cancha, eh? sí la verdad que quedó muy linda va a estar concurrida porque tenemos tenemos localidad nosotros platense este, San Lorenzo pero y capaz bueno. que venimos con Centro Galicia y también jugamos acá. Sí, no, sé, no sabemos de qué barrio somos pero bueno este no, no la verdad que está, está muy linda la, la infraestructura que se armó acá nosotros los jugadores obviamente somos los más agradecidos porque tenemos vestuarios más cómodos y bueno una este, una organización atrás que, que nos hace las cosas más fáciles Empatizando un poquito de la Liga y te pregunto cómo viste visto la selección argentina eh, en el torneo de México los vi muy bien muy muy bien, eh, de, desde un principio me, yo era muy optimista porque ya los había visto funcionar de manera muy buena en el Panamericano a todos los chicos que, que, está, que estaban por primera vez y a los que ya llevaban unos años y, y bueno, eso daba lugar a, al optimismo y más teniendo en cuenta que después se sumaban dos jugadores como Chapo y Luis que no hay forma de que resten, sino todo lo contrario así que este Cre creía desde un principio en las chances de la clasificación directa, y después, bueno, se confirmó. Pipa, que tengas una gran temporada, gracias por el tiempo. Muchas gracias, igualmente. Ahí está. Bueno, eh, nada, salió de la nada esto, no, no, no, no estaban no estaba los planes, no estaban los cálculos, pero bueno, terminaron de hacer pesas en el, en el Sport Club, o habrán entrenado en el Mini, no les pregunté, que es el otro estadio que está cerquita de este, y, y gentilmente vinieron para, para dialogar con nosotros.